El tema de allí, en la asamblea se decidió la retención de tareas por falta de pago de parte del mes de julio, el sueldo de mes de agosto y parte de aguinaldo. El total de trabajadores de familias en realidad son aproximadamente 30, entre 30 y 32. Y bueno, estamos esperando haber una beta para, para salir a trabajar nuevamente. Saben que lo que menos nos gusta a nosotros es molestar al usuario, pero lamentablemente hemos llegado a esta situación, ya que hace un mes y medio que no, no recibimos un centavo. Por supuesto que es, es si, en, si entrara, que creo que entró lo de Nación, no nos cubriría todo, por supuesto, estaríamos lejos, pero, pero ya sería un principio de acuerdo recibir plata de esos fondos. Y la situación se va hasta que entre algo de plata. Nosotros hoy necesitamos algo de plata. A partir de que entre plata, en las cuentas, lo decidiremos en asamblea, como siempre, democráticamente, la mayoría decide y, y bueno, eh, saldremos a trabajar.